Bueno, nosotros hace dos meses aproximadamente presentamos un proyecto de comunicación al Ejecutivo Municipal para que este, bueno,、eh, limpia o a d e c u e el espacio del d v r que está en calle 30. Hace unos meses atrás estaba en Avenida Perón, fue trasladado, trasladado al predio donde también funciona el GIRSU, que es el d v r el depósito voluntario de ramas y escombros. El tema es que、eh, además de ramas y escombros hay depósito de、eh, basura domiciliaria y esto hace que el Lugar se vuelva un foco infeccioso, este, que haya bolsas esparcidas este, por, todo, por toda la zona prácticamente, este, y bueno, es un lugar en el que hace falta un saneamiento este, ambiental fundamentalmente para los vecinos, y las vecinas que viven en el lugar、e, y para las y los trabajadores también, ¿no? Sí, lo que se、creo. ha visto también y por parte de vecinos que nos han mandado es que hay veces que la gente que va a, a dejar justamente este tipo de residuos no llega hasta el final y los deja como los va dejando en el medio, ¿no? en, el, en el camino. Bueno, lo que pasa es que el camino también es difícil de acceso, no está todavía en condiciones. Con respecto a ese tema, nos dijeron que, bueno, que de a poco lo van a ir siguiendo poniendo en condiciones, pero lo cierto es que cada vez está peor. Entonces, bueno, nada está contribuyendo hoy este, para que el lugar sea un depósito de rama s y escombro s donde puedan. Se pueda trabajar y las vecinas y los vecinos p u e d a n ir cómodamente hasta el lugar a dejar allí este, su, su basura de ramos, ramas y escombros y que puedan, este, se pueda trabajar cómodamente y sanitariamente bien en, en el lugar. Vos decías que ya han realizado este tipo de pedidos y todavía no han t e n i d o ninguna respuesta, ¿saben por qué? Nosotros realizamos un pedido de comunicación hace dos meses aproximadamente.、Eh, hemos tenido conversaciones con autoridades del Ejecutivo Municipal por esta situación y, en función de, de, bueno, de dar un tiempo prudencial para poder este, adecuar el lugar, el proyecto continúa en comisión. Este, pero bueno, ayer lo visitamos y vimos que no hay avances, sino que incluso en el, en el lugar detrás de lo que es el, el galpón para el g i r s u que es para reciclaje. Eh, se ha acumulado mucha más basura que está en bolsas domiciliarias. Bueno, entonces se reitera este pedido y ojalá que bueno, se pueda adecuar ¿no? todo eso porque es de todos y de todas. Es de todas, de todo, no solamente perjudica a las vecinas y los vecinos del lugar, a las trabajadoras y trabajadores y también a toda la comunidad en sí.